Me gustaría ver el, el, que se presente y, y dónde viene. Ya, yo me llamo Eric Catrileo, vengo del oficio Peco Catrileo, donde murió el, el hermano Matías Catrileo. Eh, nosotros somos una comunidad en resistencia y estamos por la lucha territorial, en recuperación de nuestro territorio que el Estado chileno nos usurpó violentamente en, con la pacificación araucana. Y además que el Estado chileno nunca respetó los tratados que se hizo entre el pueblo Mapuche y, y, es, y el Estado chileno que está asumiendo la soberanía chilena. Y lamentablemente hemos sido perseguidos, encarcelados y muertos por, por querer recuperar nuestro territorio. Y hoy día yo he llegado acá, en esta asamblea, para pedir apoyo porque tenemos eh, informaciones que va a haber más peso político, como puse. Va a haber más peso de Yeupeco y. A pesar de que hemos sufrido este allanamiento, hay, hay muchos alamienes y peñas que eh, han sufrido allanamiento. Los allanamientos no es, es lo mismo el actor de, de carabinero en, en la ciudad de acá o en Santiago, como en el campo. Por ejemplo, allá al carabinero no le importa llenar a las 5 de la mañana a un niñito de 5 años y ponerle el arma. O una señora o a señora también ah, que no tiene posibilidad de escapar y se le tira la bomba lagrimógena. Entonces, con todo eso que, que, que, que vemos, el atropello, eh, nos da la fuerza para seguir luchando eh, a, a todas las consecuencias que pueden haber y el Estado chileno trajo a los colonos que están instalados en nuestro lugar allá y ellos tienen que hacerse cargo de los colonos eh, porque ellos están en medio de nuestro territorio y el Y, ...y también saben los diputados y los senadores... ...saben que tienen una deuda pendiente con el pueblo claro, Mapuche... El pueblo. ...nosotros hemos venido a hablar a, al, al Congreso Nacional... ...de hecho nosotros hemos he hablado con la señora Lili Pérez... Ignacio Bóquer y Hugo Gutiérrez que eran... Eh, parte, de la comisión, ¿no? parte de la Comisión de Derechos Humanos... ...en el cual es, en, en, en esa reunión en, eh, nos reconocieron... ...que ellos sí tenían una deuda pendiente del Estado Chileno... Con, con el pueblo Mapuche y además que no estamos reconocidos como, como pueblo, estamos reconocidos como etnia y siendo que nos, nosotros antes los con, contra los españoles, nuestros antepasados derramaron sangre y, no, y nos da la soberanía de, de ser libres y hay muchos jóvenes que ahora están recuperando eh, la historia ancestral que se, que, se, que se tejió en ese momento. Y estamos recuperando eh, nuestra cultura, nuestra, eh, nuestros nuestras eh, nuestra ceremonia ancestral. Y, en el cual nosotros de partida eliminamos todo el que trago en nuestra ceremonia, nunca más se usó el trago. Y ni tampoco hemos pues, tampoco estamos usando la bandera chilena que antes, Era obligación en ceremonia puse tener la bandera chilena. En el cual nosotros la bandera chilena lamentablemente no, no, Bien, lo, no, no, lo, no lo representa porque la bandera chilena eh, trajo al ejército chileno y esa misma bandera mató a nuestro pueblo. No podemos eh, honrar a esa bandera porque lo mató a nuestro hermano. Y tenemos una lucha confrontacional y somos radicales. Y eso significa que no... Eh, no queremos nada con, con, con el, el, el Estado fe. chileno, que por ejemplo el Estado chileno nos ofreció tractores, discos, semillas, asesoría técnica. Nosotros no, los peñas dijeron que no, prefieren que un joven de acá, de, de Santiago o de, o de esta ciudad, eh, vaya a un agrónomo, un técnico, que nos vaya a enseñar allá y que no dependa del Estado. Eso es el, el, mm. y nuestra convicción por recuperándonos. Eh, todo lo que es menoco. Y ahí está la diferencia con un capitalista eh, que si llegara a ten, ver un menoco lo, lo primero que quería es lucrar, hacer piscina, quincho y, y lucrar, el en el cual nosotros no, nosotros eh, lo cuidamos, lo guardamos, eh, que sí lo podemos compartir con cualquier de los peñi o gente de Santiago que a allá. Eh, no tenemos Ni un drama de compartir ese, ese, ese, esa, ese agua, que cuando uno tiene la libertad de ir a bañarse, hacer, hacer, hacer eh, camping o pinning, pero sin lucrar, eso es la diferencia que tenemos. Y sin el.. como el. Lo, digamos el respeto a lo que es la tierra ¿no? Claro un desapego respecto a la sí. naturaleza eso y como y este espacio de la asamblea la asamblea ¿cómo, cómo, Sí, ¿cómo aquí tengo, tenemos la posibilidad de que aquí hay hartas organizaciones que nos pueden apoyar por ejemplo ¿por qué uno más si está metido en, en un conflicto o en una lucha? ¿por qué? Eh, muchos se preguntan ...lamentablemente los forestales arrasaron con el bosque nativo... ...no dejaron remedio, no dejaron nada... ...le plantaron fuego y, y, y en, en de medro eh, le pusieron eh, eucalipto y pino... ...y dónde una y va a sacar remedio... ...la machi consiste en, en, en, en curar a los enfermos... ...pero no tienen posibilidad de, de remedio porque están llenos de forestales... ...y además... Es un problema gravísimo que la sociedad chilena no, no lo ha visto. Eh, del norte se viene la sequía. la napa subterránea se sí. viene secando. Eso va a llegar hasta el sur. Y además va a sufrir la sociedad chilena, como el pueblo Mumpuye, por falta de agua. Ahora hay comunidades ya que no tienen agua. No tienen pozos, no tienen nada. En la, en la municipalidad de Espada de la casa está repartiendo en camiones. Y están llenos de forestales. Eso. Eh, con eso estamos nosotros luchando contra ellos, que, es, que se dejen de plantar eucalipto y pino y que se recupere lo que sea que había antes, Las tierras. claro. Nosotros recuperamos 500 hectáreas, de esas 500 hectáreas tenemos dos hectáreas recuperando plantándole bosque nativo y, y todos estamos recuperando todo haciendo cerco y, y, Cerrando todos los montes para que no sean destruidos por animales, sino que nosotros queremos recuperar y demostrar a la gente que, que nosotros queríamos realmente la tierra y hemos trabajado asociados. Todos estamos como asociativos y Entonces, ahí, podemos, ahí podemos sembrar por volumen. Si trabajamos asociados podemos demostrar que eh, se si hace la siembra en volumen. ¿Y el Estado chileno nos decía que nosotros no éramos capaces de sembrar? Muchas gracias